Todos los miércoles llega un momento muy esperado aquí en La Mosquitera y tiene que ver con el espacio de Lola desde prisión domiciliaria. ¿A quién le decimos buenos días? ¿Cómo estás, Lola? Buen día, Gaby. Buen día a todos. ¿Cómo están? Bien, qué lindo escucharte. Igualmente, cielo. sabes qué? Yo no no quiero quitar mucho tiempo, pero quiero hacer un poco la, la cronología de los hechos que, digamos, que provocaron la situación del viernes pasado, ¿no? La, en, en marzo de, de este año, ZUMEC, en eh, marzo pasado, ZUMEC, esta organización presentó un aviascorpos para tomar medidas, digamos, con respecto al, al tema de la suspensión de la visita y el tema del posible contagio dentro de las cárceles. Este aviascorpos fue recibido por el juez Sarmiento al que le dio eh, parcial reglamentación. Una de las cuestiones que se implementaron a partir de ese momento, o que él reglamentó, autorizó a partir de ese momento, fue el uso... De, ...de teléfonos celulares... ...con acceso a internet... ...en todas las cárceles de Mendoza... ...en todos los complejos masculinos... ...se cumplió... ...no así en la unidad de femeninas... ...entonces las chicas comenzaron... ...las chicas en la unidad 3... Eh, ...comenzaron una huelga de hambre... ...en reclamo puntualmente... ...a esa cuestión... ...a que se autorizara... ...entonces más allá de lo que se desencadenó... ...que fue la, la cuestión violenta el día viernes... ...la represión desmedida las heridas y todo, todo, se formó una mesa de diálogo, eh, primero que fueron autoridades, no fue fueron los medios eh, comunitarios, estuvo la mosquitera ahí para difundir toda esta cuestión y que fue la que dio voz a todo el resto de los medios, eh, por una parte, por otra parte fue el doctor Alfredo Guevara, que también fue como para garantizar la integridad física de las chicas y demás, para constatar al mismo tiempo esa cuestión, fue el juez Sarmiento y gente de la Comisión de los Derechos Humanos y contra la tortura. Todo muy bien, se conformó, se, digamos, un compromiso a una mesa de diálogo que sí se efectivizó este lunes. No con todas las personas que debieran estar, que debieron haber estado, pero bueno, se cumplió. Yo, eh, mira, más allá de lo que se avance, de que se cumpla, se autorice, legitimice esa cuestión, eh, yo, a mí yo creo que con esto queda al descubierto lo que siempre hemos hablado y hemos denunciado desde este lugar, eh, Gaby, uh -huh. que es la diferencia permanente que hay entre los complejos masculinos y las unidades femeninas. No tiene sentido que las chicas hayan llegado a exponer su integridad física para hacer cumplir algo que ya había sido reglamentado. Entonces, una cosa es que lo hayamos... que, que digamos que uno lo denuncie permanentemente y otra es que haya quedado absolutamente expuesto a la sociedad que es así. O sea, no es algo hipotético, no es algo supuesto es algo fehaciente. esto sucede hay muchas diferencias eh, en la dinámica interna y en la cuestión de sin palabras con respecto a esta a las, a las cuestiones de, de lo masculino y lo femenino dentro de los de servicio penitenciario entonces esto ya que se dio lugar a esto ya que hay una mesa de diálogo conformada que está llevando adelante porque la gente supone que lo que están pidiendo las chicas ahora es salir todas por este tema del posible contagio no Quiero decir que lo primero que se habló en esta mesa fue el tema del teléfono. Lo segundo, que por fin lleguen los elementos de higiene. Entonces que la gente no suponga que esta cuestión vino a colación <coughs> o perdón o como para aprovechar hasta que salgamos con la... No, se están discutiendo, peleando cuestiones básicas y que se supone que en regla o en ley el, el Estado provee. ¿Me entendé Y no es así. Entonces, ya que está en el tapete, ya que quedó puesta en, en discusión cosas básicas, como que eh, provean de elementos de limpieza y que se permita algo que está reglamentado, también podrían ya aquí ponerse en discusión por qué esta diferencia. Porque cada vez que logró algo la unidad femenina fue a partir de una lucha, cuando los otros penales era de, totalmente natural, normal. Uh -huh. Es natural y normal entrar carne cruda en los complejos masculinos. Ustedes no tienen ni idea de lo que le costó a la unidad 3, a, a las chicas, lograr que le autorizaran el ingreso de carne cruda. ¿Me entendés? O sea, cuestiones como esas que son de carácter tan interno, pero que representan a, la, a una diferencia enorme con respecto a educación inclusive o con respecto a la orientación de los talleres que se dan. Porque si vamos al caso, ¿por qué en el, en el taller, en por qué en los complejos masculinos se da permanentemente textil? Uh -huh. ¿Y por qué no en el femenino soldadura, por ejemplo? Uh -huh. ¿Me entiendes? Si vamos a una cuestión de género que atañe, inclusive no solamente al género, ¿por qué en el masculino se da textil y en el femenino no? Me, me, no sé si acaso se entiende el punto en el que voy. Sí, clarísimo, Lola. Eh, y en este sentido me, me, me parece muy importante además esto que venís diciendo, de lo que se venía diciendo, no de lo que se venía señalando, de lo que ya se venía contando. De alguna manera este es un punto de inflexión, es, es, es un momento eh, donde sale a la luz, pero se está hablando de eh, reclamos históricos donde esta desigualdad es todo el tiempo, es todos los días eh, eh, y me parece que es muy importante que se que eh, esta situación que, eh, que traes nuevamente en evidencia eh, y que tiene que ver con que no solamente estamos hablando por una situación de pandemia lo que sale a la luz es eh, cómo se vive adentro cómo se vive adentro, exactamente y sí, que queda a público conocimiento, eh, es decir, algo que, lo que sucede de todas formas es que siempre queda la cuestión final tergiversada, es decir, los grandes los medios hegemónicos de los que siempre se señalan, bueno, eh, desgraciadamente mm -hmm. difunden después una historia que no tiene que ver con la realidad y queda expuesta la parte, digamos, eh, eh, dolorosa o perturbadora y no la cuestión real, no por qué o para qué, ¿me entendés. Eh Y sin entender una cuestión yo eh también lo hablábamos en otras ocasiones que antes de que sucediera de que uno ya los puede ver, yo los imaginaba conociendondo eh, imaginaba cómo estaban preparados con su escudo su escopeta y sus palos detrás de la reja y esperando que sucediera algo para poder actuar uh -huh. y desgraciadamente lo hicieron o sea nunca prever uh -huh. nunca tratar de anticipar esta situación para que porque no sabes que hay que entender algo. Estamos todos castigados, bueno, yo estoy en presión domiciliaria, pero digamos que está la sociedad castigada, entre comillas, o digamos sumida en un aislamiento obligatorio, ¿no es cierto? Un aislamiento que tiene una razón. O sea, no es eh, porque sí, es una razón de, de una validez enorme, es la única forma de preservar nuestra salud, perfecto. Pero todos estamos en contacto con nuestra familia, de una u otra forma. ¿Me entendé Estamos cercanos. De alguna u otra forma estamos cercanos, hay un teléfono... Ay, estamos estamos, supongamos bueno, si yo tuviese a mi abuela, sé perfectamente, hoy mamá grande, sé que podría ir y hacerle las compras y sería una forma de estar con ella. La gente que está detenida tiene suspendida la visita, es decir, no ve a su familia hace más de un mes. Hace cuánto tiempo yo no veo a mi esposo y yo voy a hablar de mí en este momento porque en realidad es causal de mucho dolor para él y para mí no poder verlo. La para él eh yo eh, no significa solamente que yo no le lleve, no sé, un, un paquete de fideos. Para él significa no estar el abrazo, y no estar el abrazo con sus hijos, con poder verlo con estar con ellos. Entonces, eh, hay que entender que la circunstancia del que está detenido es eh, potencialmente eh, más dolorosa, absolutamente dolorosa. Entonces, eh, sumarle a eso en la, la digamos la acción violenta de la negación permanente de un derecho violenta absolutamente más y no hay que ser matemático para sacar esa cuenta me entendés si, si, si digamos hablando con respecto a la situación de las chicas puntualmente si yo no puedo ver a mi mamá si no puedo ver a mis hijos no puedo tocar a mis hijos porque se me niega un derecho ya autorizado a tenerlos presentes yo eh, en, en realidad uno en, eh, en general, qué bueno que se resolvió, qué bueno, qué qué alegría que las chicas hayan logrado eso. Pero qué dolor, no puedo dejar de decirlo, que haya sido a costa de heridas. O de ella eh, si permanece sin luz, sin agua, sin gas, por desperfecto de eléctrico, que cre, eh, eh, quiero creer que es cierto, ¿me entendé Y que no se trata de una represalia, quiero creer que en realidad están trabajando para, digamos, arreglar esa situación y, y que las chicas tengan les en todos los servicios, pero hasta ahora no los tienen, desde el día sábado. Entonces, eh, es muy difícil, eh, muy difícil para quien no lo ha vivido, eh, tratar de imaginar esa situación. Entonces, para que no lo hagan, para que no tengan que imaginar o tratar de empatizar con una situación que a lo mejor no tiene nada que ver con tu vida, por lo menos eh, apoyar el... El derecho me entendés ese es la situación de derecho ya adquirido que te niegan permanentemente entonces en vez de sostener una situación eh, desde el servicio penitenciario que conduce a la violencia tratar de prever una situación eh, de este tipo me entendé ya es violento lo que vivimos en el, el digamos el estar detenido en las razones independientemente o sea no debiera serlo, pero aunque no lo fueras eh, estar detenido, estar separado toda tu vida, pero además no tener ni una posibilidad de acercamiento con tu familia, es absolutamente doloroso. Entonces, digamos que desde el, el lugar que corresponde, es decir, del lugar primero que es el servicio penitenciario, no golpear más lo que ya está golpeado, ¿entendés? Tratar de dar lugar por lo menos a la, a la que se cumplan con el cumplimiento mínimo de los derechos básicos, básicos. No otra cosa, y no dejar expuesta a las chicas y a todo el mundo a una situación de, de violencia tan grave. Seguro, Lola. Pensaba, eh, por supuesto que uno no puede medir una situación de, de protesta donde los cuerpos están expuestos, ¿no? Están expuestos a, eh, en cualquier marcha, en cualquier movilización, eh, no porque debiera ser así, sino porque estamos en un gobierno que es complejo y que muchas veces puede salir a a tirarnos palos, ¿no? Eh, eso sucede, no debería ser así, pero ha sucedido, sucede la represión. Ahora, sin embargo, pensaba en lo complejo de eso, pero esta situación en la cárcel, ¿no? Eh, dónde el des cuál es el después, ¿no? Y cuál es el antes. Claro. El antes es la total de las injusticias donde ya estaban hasta los permisos para que sucedieran los derechos que estaban reclamando y sin embargo, por una decisión de que no, donde detrás hay muchas miradas de cómo se miran a las mujeres en las cárceles, se llega a esta situación. no ahora Y el después es eh, también seguir resistiendo. No es ese después del alivio, eh, listo, lo logramos, no ahora descanso. No, el después siguen muchísimas otras luchas y sigue una resistencia que es eh, por cuestiones básicas como tener agua, Como vos ¿Vas? decías, que hoy, en este momento, no hay de eh, no hay, no, no de hay, luz, no no hay agua, agua. No tienen luz, no tienen gas, no se pueden bañar. Eso quiere decir no se pueden bañar, no pueden tomarse una taza de té. Lo, levantaron la medida de huelga a partir del lunes. Espero que, imagino que sí, que le está llegando su plato de comida, que le están proveyendo de agua en bidones, pero eso... Esperamos. El baño, eso. y el bañarte, y el inodoro... Uh -huh. que es tan imprescindible, o sea, uh -huh. no, no es, es demasiado complejo tener que permanentemente ponerle el cuerpo a una situación, uh -huh. las chicas ponen el cuerpo, yo es eh, uh -huh. en, y ponen el cuerpo en mucho sentido y desde que se ingresa, porque ese edificio no está preparado, no fue concebido para cárcel, uh -huh. es un, eh, que como ese edificio fue concebido con otro fin, es setentoso, o sea, hubo un edificio construido en los años 70 con otra finalidad, con otro propósito, y que terminó dando solución a una situación que la demandaba ya. Pero nunca más se hizo nada por mejorar ese lugar, ¿me entendés? Entonces no tiene acceso a patio, eh, a patio independiente, sino que están obligadas a convivir, a convivir todos los sectores, eh, quieran o no, en un mismo patio en un horario determinado. No, ...no se parece nada... ...a los complejos masculinos... ...en nada, absolutamente en nada... ...así que desde el vamos que se pone el cuerpo... ...desde ahí en adelante... ...todo lo que le suma... ...y ahora esta situación tan particular... ...tan dolorosa... ...además... Eh, es ...tan antinatural... Eh, ...que esta separación completa de tu familia... ...o sea, todo esto junto... ...imagínate... Creo que creo que se resiste eh, ponerle el cuerpo... Un poco, porque es lo que te tocó, si es que no vas mucho más allá. Pero ya esta situación extra, yo creo que la demanda emocional que significa esta cuestión es enorme. Enorme, enorme. Yo creo que sería momento de, de garantizar derechos y no de restringirlos o directamente atacarlos. Totalmente Lola, por eso es tan claro lo que señalás y lo que decís no Si si no lo vas a entender porque no lo pasaste por el cuerpo Y no sí. podés decirlo porque no lo viviste Bueno, no lo juzgues, no le sumes No le sumes ahí más daño Exactamente Lola querida, como siempre eh, La claridad eh, que nos traes Y como siempre un placer escucharte Gracias Gaby un abrazo a todas las personas eh, detenidas imagino que fortaleza que es lo que hay que tener que te demanda esta situación para salir adelante a los hijos que, que enriquezcan la vida con un llamado que es importantísimo y, y a todos que permanezcan con ánimo que seguramente de esto se sale como se ha salido de todo con y se sale entero y fortalecido entendiendo quiénes somos Gracias, Gaby, por el espacio. No, gracias a vos. Porque esta es una forma de declaración de derecho y de defensa al derecho. Uh -huh. Muchísimas gracias. Gracias, Lola. Abrazo fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Sincero. La escuchamos a Lola.